Hoy 3 de agosto es un día grande para Huelva, hoy concretamente se conmemora el 499 aniversario de la salida de las carabelas descubridoras del, parto de, del puerto de Palos de la Frontera. Se espera que para los meses de la celebración de la Expo circulen por el aeropuerto jerezano casi un millón de pesetas. Uno de los médicos ha sido víctima de insultos y amenazas por parte de dos jóvenes, Eirono, Eiro, Eiri, que exigían unos determinados medicamentos. Los médicos de centros públicos piden mejoras salariales con un aumento de sueldo de 200 millones de pesetas. Además, los vecinos están trabajando en la confección de pancartas contra la Expo 92, con las que se pretende inundar la carretera comarcal 330, que une Gran Sevilla, queremos decir, con el Levante. Ha acontecido en la decimoquinta jornada de la regional preferente Granadera. 26 goles se marcaron en los nueve partidos disputados y repartidos del siguiente modo. Salobreña, Uño, Cullar 2. ...churrían a cero que la onda... ...11 minutos después, es decir, en el 38... ...criado en una jugada personal... ...se deshacie de... Ese, ...se deshacie... De ...se de, deshacie del martaje de su defensor... ...hoy finalizan las fiestas del Carmen... ...en la localidad gaditana de Grazalema... ...las 8 de la mañana salió de la calle Nueva... ...el toro de cuerda anunciado con el lanzamiento... ...de un cojete, de un cohete... ...si compra alimentos recuerde que la carne... ...puede congelarla pero sólo una vez... ...y que el pescado no huela a amoníaco... ...ni a ojos opacos... ...señores, eh, muy buenas tardes... Eh, nos... Nos introducimos a partir de esta hora las dos y media de la tarde en el mundo del deporte de nuestra comarca de la comarca del campo de Gibraltar abrimos nuestra ventana y nos introducimos. <risa> en principio todavía no ha salido al césped de el estadio del Vivero, los eh, jugadores damos equipos eh, no compañeros? Delgada, gol de carlos barrio nada más comenzar la segunda parte El esa club de fútbol por su padre por su parte no por su padre, porque lógicamente es un error eh, Bueno, pues Vamos a dejar ya el cachondeo he un poco eh, Caía derrotado en tierras al almerienses Frente al Agra por dos tantos a cero Si me dejáis seguir, puedo seguir Leares, Barcelona, Gerona y Lérida esperan lluvias de entre 15 a 60 metros por litro cuadrado y entre 10 a un 30% de su territorio según el boletín del Instituto Nacional de Meteorología 21 grados de temperatura y cielos despejados, Jaén 21 grados también y cielos despejados, Jerez Cielos sí. sin números, es, cielos sin nubes, fuerte viento y 21 grados de temperatura y en Málaga Buenas noches, ¿qué tal? Unos 20.000 manifestantes han roto esta mañana en Belgrado los fuertes condones, eh, por, cordones, perdón, policiales la Unión Soviética ha conseguido su segunda medalla de oro en estos campeonatos del mundo de atletismo en pista Que han cubierto y que se han desarrollado hoy en el Palacio de los Deportes de Sevilla Vamos a ver si lo digo bien porque mis naciones de inglés no son muy fuertes Sería más o menos así la orquesta comino francés belgique de, de Bruselas el día negro se ve para la jornada de hoy los cielos están totalmente cubiertos tenemos una temera, una temperatura de 24 grados y ha, ha llovido por momentos en la ciudad lo que puede ayudar a que la pudra, a que se huela la pudra que perdona que se pudra la uva que permanece en la mayor parte de las cepas de la viña de nuestro marco de Jerez.